Radio RSK presenta Donas que han fed barri, celebrado en el Centro Cívico de Cambasté el 11 de marzo. Charla homenaje a Pilar Espuña, Karma Vilar, María Ángeles Rivas, Karma Riaño, donas que han dejado su huella en el movimiento asociativo de Nubarris. De amor también la Juliana Romero sí, sí, sí, sí. No hay tan bien No hay tan bien bien que haya De amor, no hay luz Pero no la que miro que que mould era en architectural pero en era un paso indagable Antigua 2 se hallaba hubiera de ranos en marketing antes de como claro, lo tiramos entonces me acuerda que dice la cuenta que nosotros estamos haciendo ahí ahí está la cuenta que se va a terminar de decir y llevar el costo y tú estás mirando sí. sí representante de los contadores, operarán los motores y los tirarán contra la si un banco. Y muchos viajes anduvieron con la bomba también. Eso necesito, pero no es que también se destruye y se destruye por todo. de todo, Nada, pero nada, claro, ...a pesar que si, este momento pues, ¿eh? que de la ciudad buenas personas, realmente, para que nosotros estamos en una hora ...y, cuando llega la hora, que nos va a hacer la tarde, en la tarde, en la tarde en el 5, que todo que todos los alrededores, los clientes, estaban llenos de chiles de la condición al frontal, al frontal, pues, ¿qué hacemos? Mira, vámonos, tranquilos, con una cabeza inocente, y fuimos hasta que llegábamos a un sitio de ciudad y allí, eh, eh, un coche nos escogieron y nos quedaron a la ciudad y nos quedaron a a la ciudad y Digo esto en una anécdota que como, me he recordado, parecido, ¿no? Es decir, en día, la actividad que tiene a pesar que iba contra él, no, que que no sé, lo que ¿no? Sé, es en muy en entonces, para mí, eh, lo, que, lo que entiendo que era fundamental para ella, de de no tanto causa causas sino las personas que sepan. para ellas el feminismo, el feminismo el si no eran mujeres contra las causas ellas decían ser pobres ser pobres ser mujer una gente que necesitábamos más o menos entonces en este sentido yo creo que es lo que es una persona que necesitaba sin que ya no lo venga en el lugar pero este sentido en este sentido que eran las personas las que necesitábamos y eso, sentido, se sentido, los que necesitábamos no por ejemplo si se le diera una persona que necesitábamos Todos los ya, pero, bueno, el tiempo que se entraba está visto o fue en una situación está sentido todo se entiende un poco de fauna y a수 se sentía pero mi que no era así Dice que nadie, nadie, nadie se que no era fiel a su propia parte también era auténtica a este en el por encima de todo Yeah, hijos, que era que sigue tijeras... ahí tijeras... tijeras... también... que sigue aquí y que se ha hecho un mejor y que se ha que se que se ha hecho un gran que se de y un montón de gente que, que la habitaba que se ha hecho que si que estaba llorando la calabra que era mismo que se la обрала подписаться на вас в Instagram El que de pensar, el que mirarà a la... I a la qual a la... Seria aquesta pròdica que hi ha. es podria ser però... que, per mi misma, es podria ser una pròdica i es podria ser una pròdica. Es podria ser una pròdica. dit, que... també és moltes que ven, jo he sabut que hi fa total, es parla, és... Però també hi ha molts homes, molts, molts. pares abusen i això, en falta, moltes que no. I avui en eh dia, a qualsevol auditori favor de com els però crec que també avui jo li heu dit això. Hi ha altres causes, això no fa més que el nostre. I després, l'última tipus d'aquestes. Probablement, la meva mare t'empsés més després de morir que abans. sempre, a més de la manera de dir, tot el que ens ho he dit és molt manera, jo que el fill de mantenir, en ja canvi ara estic agafant la idea que tot el temps se va fixar amb altres També us va fixar amb mi perquè m'ha fet seguirem una feia de persones que abans no us havia valorat i que ara amb said, no? yeah. la solució de... amb més extrema ara també ha fet res i això, I bé, ja no ho dic perquè m'ho dic al cap de rei és que jo la seva i el que ens fa més greu de tot és que, pot dir així, que el punt de vista de funcionament, mare i fill, mai hem vist amb l'independentisme. Aquesta és la, la signatura d'empresa de pendent, que el un dia resultre. I, I per acabar amb no fa temps, que fem, la part de la meva mare és que és una professora de campanya que va que no he treballat per aquí, per poder treballar. Cada día, si sí, y día no, venía nuevamente, me quedaba ahí, me quedaba ahí, me quedaba ahí, me quedaba ahí, y te que los pacientes de hoy se aquí, me quedan muy bien, y me la niña, porque no merece una dirección, ¿eh? Y yo que un es el que me dejó de él, para cada... hacer la niñez con una que trabajaba con la niña, que estaba muy bien. Pero es que... a mí sé que cada... es como tenim una mica escuridats de fer-ho de que teniu que l'optimisme que jo recordo i va reconèixer perquè un altre no ho fem la feina, però no ho fem la feina, no ho fem la a les caures que s'ha el missatge cada filla d'un avió i si no de l'aigua. la conocí en el año 70 y desde entonces no me la relación hasta que, que, que Entonces, me dejé en en en en y tuvimos mucha relación mucha más después, cuando yo me fui a vivir a la psicodé, en el año 73 o 74, de de de me dejé grabar y me dejé grabar y la de la de en el abaccio pero nos faltaba esa labor social que veía que hacía falta entonces al ver domingar lo seguía con su seguro que podemos hacer comfortably we thought we kept running in día weeks but we did not live by thegear and it was problem during therzy bursting I was very early, I had late morning and was thrown back Pues tenemos que entrar Młość agarr студien. L medidas, después Y a la 5 en D Equinoxhãs, Después damos 3 maestros. Después, y entonces allí hemos vivido muchas cosas si habría que hacer una sentada delante de un ejercicio para que se que hacer que desindicar estas cosas y que sacaran una fecha para que el centro va a ir regareada en una relación y a mí me ayudando. Yo la siempre como una una amiga y una persona que ha transmitido mucho, ha mucho a su intercambio, a su intercambio sexual, y ha sido como una madre. Pero ya, cuando yo hace 22 años, pues, ya me lo venía hasta ahora. Y ya, encontrado con Pilar, lo tenemos con su bebé Bueno, después de la de la Ja molt pati de 36 a 3. Que? Ja Eh, resulta que Tenim mm, a Maruja Ruiz no, en la cadena aquí, Maruja. Maruja nos va a hablar sobre María Ángeles Rivas entonces tenemos otra mujer que ha quedado bastante a la sombra y no lo digo con mm, la idea pero suelo pasar la sombra de, de que es eh, Karma Vila-Oliver la mujer la esposa de la meditación nadie de, de quita de la mujer pero ella también es eh, entonces eh, sobre Karma vila hablarán Rosy Luego hablaremos sobre la carne en Rianos muy bien eh, y hablaré de geoterapia encontrada por aquí en los que se traigan los a añadir algo, pero a la Ya que han de la Pilar, de la Merti Raj, que tengo aquí, me va a caer un de ella, Marta, i aleshores potser val la pena de ser millor i més enllà que en classe de personatge de personatge de personatge. Diu així, tens amics? Tens l'amistat per tu? Sí, tinc amics. L'amistat per a mi és la relació profunda entre persones. Crec que les paraules queden curtes per definir-la, però grans trets es pot dir que consisteix en compartir, donar, donar-se, buscar el bé de l'amic, a llorar i deixar-se llorar. Deixar, deixar llibertat a l'amic. No sé tu això sí. Revolucionar-se amb gratitud sense esperar res. Perdonar i tornar a començar. Esperar sempre. No tenia enveja. Pensa la rutina, o sí. Revolucionar-se amb creativitat. Evitar-se amb I la destruir. I això ho va. escriure -hi. Després hi ha una altra cosa que la Miquel Càfer de s'hauria repassat d'aquí i és que la Pilar Espunya va ser durant bastants anys presidenta de, de l'edat d'homes i dones no era presidenta de... no diria? Sí, a veure, jo diria el Mare Ferrui tenía unos 45 años que trabaja en el barrio no trabaja no trabaja en los medios de junto con la María Ángel Herrida en el Rital Rital fue el primer presidente de la primera sección en el barrio continuación fue la María Ángel Herrida la María Ángel Herrida nació en Marruecos le vivía en Melilla después le vivía aquí le comenzaba y muy luchadora eh, se conocía al PSU el PSU fue un impulsador de decir, los sindicatos a los trabajadores no barrio, en los barrios para hacer una cobertura social para poder todo lo que teníamos que poder no en aquella época pero agarro, polvo no había viviendas no había colegios no había nada, no había nada, nada, nada Tenía que luchar por todo, por todo, por todo. Eh, La cobertura, la asociación de conocimiento era una forma de cómo... Eh, bueno, lo que me para... A ver, ¿qué me podía hacer ahora? María Ángel hijos, y un chico y un chico. Evidentemente, es verdad, de las horas que tuve hasta ahí un chico, saltan Ella, es posible que a lo barrio hubiera un poco dejada por estar ahí, pero la dicha es esa, dicha que estar, y ella, gracias a ellos hoy el, el barrio de Cañuelas es el barrio de Cañuelas, allí eran barracones, no había nada, no había nada, y no solamente la María Ángel Ría, el licho por Cañuelas, el licho todo el no, barrio, por el agua de, de, de, de cadena, por, por, por todo, por todo, por todo, por todo, presidenta de luchábamos por la carecía de la vida recuerdo que la llevaron presa a ella porque yo le mordía un guardia de dedo para que soltara un compañero porque estábamos hablando de la carecía de la los hijos lo detenían un poco así como ¿eh? aquí se ha oído ¿no? un poco de le... la María Ángeles ha sido muy avanzada a ella se separó, y después se realizó con mi compañera y me así, y darle y, y ella que era, ¿eh? bueno, ya sabemos, con otra, que te, te otra mujer, y no ahora, hace 20 años, pues era algo visto, ¿no? ¿eh? Pero ella, como cumplía con el trabajo de, ¿eh? el pauta sale, tenemos por ella ha que tenemos en camilla ella se fue, ella fue en esa fe, si a París o no se vende y vino con ese ejemplo de no se podía hacer. aquí, no se hizo, no es verdad que ella es verdad que ella luego y, ¿eh? vivió la vida que quiso vivir vivió la vida que quiso vivir y en momentos que ella no lo necesitaba estuvo ahí y no estuvo porque cuando ella que eh, cogí una vida que no... Por ejemplo, para mí, a lo mejor no es la más correcta, pero para ella sí. Pues, cuando ella no lo necesitó, la coordinadora le hizo, la ministra social le hizo un homenaje a salir de la plaza de Chacos Caños, le una sorpresa, después se le miró, se le miró desde la sala y de para que ella pudiera tener una plaza ahí en el Pau Casal, se le recogió, vivió sola, pues yo también puedo morir sola, tengo mi vida, la paro, Yo lo que creo es que aquí, eh, todos los que estamos trabajando en los movimientos sociales, a mí muchas veces me dicen, haber recompensado de tu trabajo, te va a ver recompensada en todo lo que estás haciendo durante tantos años, Pues y ni me veo mi no me veo porque yo no lo hago para saberme lo recompensado a lo que me preocupa es que las autoridades pero no a estas personas que luchan sino a nivel general yo estoy gente, que no estoy en, estoy en la letra y no llegan a los papeles de la de dependencia de la, de la que ya no hablemos de una persona está a año y medio. La verdad es que no porque sea. Se la primi, la de la mujer de la mujer de 30 y la, la, la, la, la... Una residencia, tiene 97 años y te crees que la de, va a llegar a visitar. ¿no? La Petita Ferrer, de Porta, una luchadora, una mujer que ha luchado vida, está en una residencia pagando, es, que no, es incapaz de somos incapaz de que la meta de una residencia pero el problema ya no es a los que luchan. el problema es general es general. yo creo que eso hoy en día, a lo que quedamos no es porque yo tengo un casal de hábito que tenemos que trabajar porque hayan en residencia sino porque no en residencia y cada vez nos vamos que pero las María Ángeles como y y a la carne de padre, la mayor La deputada de la habitación. De la asociación, la profesora una época mala, que fue es un puesto de trabajo para llevar a la altura del barrio, para de de pero ella tuvo un buen papel en las escuelas. Y la María Ángel fue mucha curiosidad, muchísimas curiosidades. Yo no sé qué decir más, si algo de que fue una mujer que dio toda su vida por el barrio. Por el barrio con los movimientos sociales. Nos llamaban alardó los grupos feministas para marchar a los congresos, pero no nos entendían ¿no? porque no Yo entiendo el problema de la mujer en otro ámbito yo le decía a las mujeres nunca nos tendremos de acuerdo porque tú alegremente me estás diciendo que si no te interesa vivir con mi marido que te mande a tener tu yo te digo a ti que yo no lo puedo mandar porque yo tengo tres hijos y no tengo medios para llorármelo adelante tengo que aguantar y tú eres, está en la universidad eres una licenciada de en los medios para arrastrar a hijos y llevárselos y ese era el problema, la María Jai y yo luchábamos ahí, con los grupos, y no en una universidad no nos, piedras, pues, pues, nos pero las hicimos así, así entonces teníamos como un poco así eh, con los grupos feministas de cómo nosotros podíamos estar en esos grupos y no podíamos estar en esos grupos y lo hacíamos claramente es, que es distinto Tú puedes, yo os voy a decir algo, después de la, después de la, de la democracia, un montón de mujeres ya, pero con mi cuenta hace 25 años me han venido a mí, a la asociación de vecinos, a pedir un abogado que se María. Ya María, para separarse de un marido, ya que me lo hizo pasada, me lo he pensado a que a eso, a eso, a eso, a eso sabe, ¿no? Pero, y yo decía, la madre mía, pero a mis años, a mis años, sí, sí, a mis ahora sí que ya no lo hay... hasta ahora lo he aguantado Entonces, era esto que tenía la María Ángeles, que nunca se integró totalmente al movimiento feminista, pero es que trabajaba en un barrio, y trabajaba yo, y otro, en el barrio que, que las mujeres son, piensan lo mismo, los derechos son los mismos no creáis que porque en la casa no saben que fregar el malo hombre, a no puedo decir que frega en la cocina es un trabajo muy duro y nadie me lo reconoce y, y entonces claro que lo saben y los derechos de los trabajos y el trabajo que estoy trabajando igual y que te paguen menos que te traten como y acabas ¿Dónde? vamos a ver yo Y, estando de acuerdo en el 25% de lo que has hecho yo de decirte, creo que la opción sensual de cualquier persona no no es no es un no es yo tengo la sensación de y que es ahí se va como una lucha efectivamente y a lo mejor falta de vida y pero que realmente no tuvo el reconocimiento de la gente de fuerzas, ¿no? A veces tendría de ustedes, ¿sabes? Un barrio, como que no hay antes, un barrio muy genial es Un incluso, más peligroso Eso es lo que ya... Eh, la opción sexual muchas en los que hay que se le lo reconozco Eh, estuve en una conferencia dentro de la corona, y hablaba de todos los estudios de la de la y No, Entonces, no, no, no, no, abierta, no más que lo que de su vida. ¿no? ¿No? ¿Eh? El 15% de su Y también yo quería decir, de la mujer de la corona, creo que es definitiva la historia de una vez en una de una historia muy graciosa y que este sitio que no solamente lo aparte y no se ha sido así, pero ya tiene un poco de trabajo, que se nos cuesta casi en el barrio se conoce como pero si es verdad que en el resto nuevo barrio, la gente no conoce nada, como la gente no está, y no es como el barrio, y hablo no es como pero Carles ha tenido que contar con una vida previa y además, yo no sé sí, si sí, es sí. mi esposa ¿más luchadora? ¿o más...? o más colla Sí, que siempre está, ¿sabes? Manolo Vizal, que sí era capaz de ponerse encima de una tarima y daré inútil por mi eh, no ¿Qué? ¿Sí? ¿Porque que también o sea, estaba de actividades tuyas de también conocido? Bueno, de vos está la no parecía que era acá la ciudad de silla, ¿sabes? No la, las, uh, la la las dos van y camino siguiendo mirando a uh, ah uh, ella va. ¿Sí? No me le porque son, son distintas también la primera línea eh, aparentemente tenía un carácter fuerte y, eh, y no bueno, se sabía con la era más claro, pero se sabía con ¿Eh? su discurso era muy demasiado ¿eh? y quizá con esos cursos, planes que tienen los cristianos con los cristianos Eh, yo conocía Carmen y recién llegaba a Carmen ¿no? ¿eh? en el año 64 más o menos Torredador era un barrio de barracas bueno, no cambiaron ¿eh? de barracas con mucha gente de vida de, de Andalucía y de toda, la, toda España pero mayoritariamente de Andalucía pidiendo a la mejor eh, 5 o 20 personas en dos habitaciones, sin agua, sin luz, ya, en los de tierra, pues a mí conocía a Carmen, y era muy pequeño, no tenía 10, 10, 10 pero el primer recuerdo que tengo de Carmen es subiendo la montaña por, con una cajita, con una jorindilla dentro ahí, ¿sabéis para qué? porque los sábados por las tardes y sábados y domingo se dedicaba a poner inyecciones a las personas enfermas del barrio porque no teníamos médicos, no teníamos que asistir no teníamos, no teníamos nada y ella, eh, creo que no se sabe es la historia que yo creé, no sabía que era monja, me di cuenta más tarde de que era monja segura ¿Sí? Victoria y cuando yo salí la trayectoria de Carmen yo, yo la veía vi... <risa> que no era muy caro ah, sí, claro, sí. claro, yo yo la veía como una niña del barrio pero mi primera imagen y durante muchos años que tengo de Carmen era que subía la montaña día tras día a poner las elecciones a las personas y no podrás si sí, es verdad que alguien me, me intentaba dar algo y yo recuerdo que, que, que mi familia con mi padre estaba enferma y venía y no quería coger madre toma, toma o me regalaba yo que sé si había algún discurso o, o si al tenía algo y a lo mejor lo cogía por compromiso pero dinero nunca otro pues recuerdo que tengo también sin, sin descansarles ¿eh? que en un primero de mayo, desde el año 66 y 67, también por hay una persona que, que lo recordará muy bien. Un primero de mayo se si es dice que eh, el PSUV eh, fue hacer una, una celebración del primero de mayo al, al, al meredeo que teníamos el palito. Ay, quiero son recuerdos muy de años era que eran inolvidables. Pero después que hay una cantidad de gente corriendo, la policía a montar a caballo, pegando a todo el, todo el que se encontraba por el barrio. Ya fuera político, ya fuera vecino, ya fuera niño, ya fuera mayor, estaba igual. Y Carmen seguía a hacer reuniones al gobernador y se llevó la peor paliza de su vida. Acabó con todo, morado, manos, con todo morado, sin saber por qué, porque ella venía a poder a los enfermos y a los enfermos. Después, más tarde, eh, trabajé con ella Ella eh, creó, con otra compañera, creó la Escuela de Sol, la guardería pues, bueno, del ventaño la fundaron juntos y la tiraron adelante porque eh, ante la necesidad que tenía del barrio de servicio no teníamos nada pues uno de ellos era la guardería para que las mujeres pudieran ir a trabajar y tuvieran un lugar donde dejar a sus hijos Carmen, quien se conoce compañera fundó esa guardería y ahora el año que viene le 50 años ella trabajó ahí que sé, se, horas y horas, y además cuando salía, intentaba por todos los medios conseguir que alguien le diera cuatro jueces, eh, bueno, y eh, qué más, ah bueno, yo empecé a trabajar con ella cuando tenía 14 años, empecé a trabajar ella, y soy una compañera maravillosa, eh, yo como era, tenía 14 años cuando empecé a trabajar, pues... Yo mmm, vi que, que lo que le interesaba era que yo estudiara, me compraba libros para que yo los no sé, nos teníamos, teníamos mucha atención, ¿sabes? Ya además mayor era Apache, de flor hermosa, no sé en qué año ni cómo ni, ni por qué dejó de ser monja, pero siguió trabajando al servicio de la gente cuando se casó con Manolo Vital, y después no se explicará a ver toda esa boda, porque Manolo Vital es anti pero total, es radical, y en cambio también es cristiana, condoncida pues, y practicante, o sea, practicante, matrimonio más diferente. Pues eso, cuando se casó con Manolo Vital, ella continuó trabajando, pero durante las tardes, sábado, todo el mundo se dedicaban, ha trabajado mucho en el movimiento nacional. Y, y ya te digo, no, no es una mujer de grandes víctimas políticos, pero ella ha siempre ahí y ha trabajado en el movimiento. la víctima, no tiene la víctima, no de, de todos los detalles del país muchísimo, y al darles el acero en mucho. Y yo no sé si más se amablezca. Lo, lo importante que ha para conocer con este hombre, y dejarle desde fuera, quizás y la, la sombra, los vecinos creemos que no ha estado en la siempre al lado delante de la ventana. ¿Vale? Aqu pistol mission a la etapa del encarnit El final d' descriptor I l'eu som czego odinna amb dur worries ل ini seria la larosa de didnà Especció, personal Esasté tänwa esaves When ares motherfuckers Isfè wem va también, también, que teníamos que para que veáis el servicio que hacían demás, cuando yo vivo, a la pequeña, cuando yo de la charla en un la criatura, y ella vino, pues, ocho días, mirando a Dios pequeño. y yo tenía Entonces, hicimos ¿sí las vacaciones y las me hicimos. Otra anécdota, otra anécdota es que al cabo de un tiempo me esperaban de varices, procuré que lo hicieran para Navidad porque ella me dijo que vendría a la vacación, que vendrían en vacaciones de Navidad para tener los sí, o sea que yo tengo mucho que así. Ha habido años que menos. no hay que tener más, años menos. Es decir, esto ¿no? Pero que yo siempre lo he tenido mucho. lo que está decía de la abuela Rosi, no es que era el feminista. Cierra el mundo y el Vitao la carne, pues una creyente, no caiga, ¿eh? Entonces, cuando se casaron, pues el Vitao dijo, el Vitao dijo que si no había boda que no Y el Vitao dijo que no había boda policía. Entonces, bueno, ¿cómo se solucionaba aquello? Por lo tanto, se interrogaron, había un sacerdote muy mágico, que se llamaba Palom. Y entonces dijo, bueno, no se preocupen, no de su casa, soy yo soy el sacerdote, y entonces, Y entonces mi yo, primo, los testimonios de esta dona, así cantecoliar, que todo el mundo cuando nos dijo que se iba a casar con él, no esperamos, esperamos oh, lo último, lo último que que me lo no sabéis, que no sabéis, que me lo no sabéis, que canya en una mica bé. La mica tot un de és normalment és en punten, jo va a corresponder que sí, reconegui que sí, reconegui que que sí, reconegui que sí, reconegui que sí. No va a de que no diga la presa. Creo que que se curió, a los 60 años se Había estado dando clases, lanzabilitaciones a las mujeres del barrio y casi, casi hasta su vuelto, A veces no podía bajar, me bajaba el marido del coche, y seguía dando clase. Así que están ahora en barrio en sí, se nos puede olvidar. Hace muchas mujeres que no hubiera ido a la escuela. Pero que vivía en el barrio en sí que, que no y, y si porque ella en la tendría de un sitio más o menos dentro del barrio no hubieran ocurrido a Dios con mucha, mucha, la riqueza del barrio a lo largo de las cosas otra cosa muy importante es, y llegando un poco la madrugada de, de, de la gente, también y, ya había unos días vida, de de helmet, que se agruyen, se agruyen, que se si agruyen, que se agruyen, mirando Y a si lo mejor de la vida de todo el torredor. Es muy difícil bajar de la vida, más falta de zapata, más falta pero no es una cosa complicada. Dos ¿no? veces, les pedimos, dale que te dale que te para ver que se vea. Había que ir a una solución. yo voy a dejar de decir que, que ya persona que está preocupada tanto de los demás, y ahora, traía la necesidad, se les va I'm to you. ahora lo que haremos es pasar ah, a la iglesia de Dios a ver un momento yo le diría al marido porque lo que estaba diciendo en este de la familia y de hacer las de decisiones que lo puedo explicar muy bien porque va a ser un demandador de Canol de barrio así que en ¡Nasi! ¡Dame la voz es, que está poniendo la palabra! <risa> mira, mira ¡Dame la voz que está poniendo la palabra! que vol la meva dona Jo potenc que l'escalde Sputner per serà president de la UAC, però vaig a ser jo president de la UAC i vaig a la piastra. M'encanta aquí la... la, la de la ciutat a la meva Jo. Sí. I aquest? amics, a favor. No una associació Vital, de volença, ja, ni que ara La sociació al mató local, al de Vaigona, jo A extensió en que av terminaria una債 observeria que es principalmente behaviLee en ella, cuandoboxenlly, gehört sobre una entrada, la batalla Sí, yo una cuestión ya que él ha mencionado en eh, la lucha de de motor y ventas, eh, era muy difícil porque las que se encerraron, 28 días, 300 personas, eran solo mujeres, mujeres y niños, y no eran trabajadoras, estaban reivindicando el puesto de trabajo de su marido, que era muy difícil, había mujeres que el marido no la había dicho ni, ni, de qué, ni de qué trabajaban, ni de qué, por qué trabajaban, Te había contado una cosa, una cosa que, que pasó además lo del 100 había 16, en aquella época que existía. Nos encerramos, era un riesgo, sabíamos que íbamos a durar 24 horas, pero no, no, no es verdad, duramos 28 días. Fue muy difícil, pero ciertas personas, mujeres sin consciencia de una clase, de nadie. Y voy al sindicato, del, del sindicato que existía, a, a, a, a decir que bueno que yo en una asamblea que tenían los hombres trabajadores, a decir que las mujeres que no habían necesitado habíamos escrito a la reina, no había dicho que no mandaría si no queremos ropita, lo que queremos es trabajito fuimos a ver a, al padre del rey que tenía el yate aparcado ahí, bueno lo hicimos todo y al final les planteé encerrarme y les dije bueno, vamos a si esto sale bien y la, para movilizar un poco al movimiento de las distintas empresas que pararan porque si paraban las distintas empresas pues ya teníamos más fuerza pero si no, lo tengo que estaba muy cerrado y ya decidí a 21 la cuestión es que voy a la asamblea de hombres y planteo que las que las mujeres habíamos decidido encerrándolas y veo que los hombres levantan las mi mujer se encierra, lo sabe tu mujer, no, pero lo digo yo, ahora, a mí eso me sorprendió un montón, ¿no? pero bueno, pues la metió, hubo mujeres que entraron pensando lo que estaban haciendo y había mujeres que no. a los cuatro días, a los cinco días que estábamos encerrados dice que y dice la mujer ahora no abandono, y que no abandona porque había visto los trabajos que llevaban a esas mujeres y esas compañeras, y que no abandona. ¿Qué hizo aquel compañero que la mano con mucha rapidez? Como si fuera de la mujer. La denunció por abandono de mi turismo. Yo lo denuncié en cambio 16 eso, Primero se llevó a los niños, porque me dio que daban faena a los niños y lo que volvió rápido. Tres los tubos, a los tres días lo volvió a la iglesia otra vez total que la gente salió ahí con una conciencia una humildad un, un compañerismo después la gente, las mujeres que salieron eh, ya te digo hasta el extremo de decirles, el marido no te te la mujer se cuando de noche empezábamos los niños, pues hablábamos a los chichos y a los chichos si estábamos esperando que cada noche vinieran poniéndonos los santos apontocados en la puerta de... y sí, la, la, la estatua pues, oíos los ruidos entonces acordamos os pues quiero decir que hay hombres que, han, que han, han morido a la mujer y te encierras porque yo soy el hombre el ah, pero, pues, no, que tiene que estar no, toma los niños los niños 3 días no están llorando la la la vida, a la iglesia pues resulta que las mujeres sacaron tan conciencia que acordamos que si venía la policía que vendría de un momento a otro a, a desalojarle lo que más le molestaba es que nos paseáramos con la chaquetilla con los trabajadores porque no éramos no trabajadoras pero acordamos y a señoras, que ha llegado la cena de mira, solo con aquello cuando llegó la policía entró sin pensar, y a una le pilló en lavabo, a otra le pilló en el ST, quítense la chaquetilla hace la, hace la chaquetilla y salimos salimos con las chaquetillas a unas nos sacábamos a unas nos sacábamos una puerta a por, por otra pero luego tenemos que coincidir en un sitio y no hacer las chaquetillas que ya la gente creía que no habíamos el día de ya teníamos leche lo queríamos lo que muy era pero os quiero decir que las mujeres no solamente las que se nos ve vida, lo mejor, lo que no sea. Hemos tenido un potencial de, de mujeres. La sal que yo tengo en estos 17 años luchando, ¿quién aguantaba sacándolas todas la las maneras parando los camiones? Era las mujeres. Pero se metían trabajando. Era claro que las mujeres han jugado mejor. no lo imagináis. Está o no está, ahí, no está en el mundo, no mundo. No increíble. ya estoy, ya Es estupendo lo que no estás diciendo Maruja, pero me parece que se va haciendo un poco cosito. Ahora se va a hacer un vídeo con unas fotos de la Pilar Espuña. Ahí en la puerta tenéis fotos de la Carmen Vila y entonces habrá un poco de brindis, la ¿no? otra ya, ya, ha, ya ha preparado y bueno, agradecido de que haya terminado.